el presidente de la cooperativa. Buenas tardes, Bruno. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por llamar. Bueno, bueno, la verdad es que gracias a vos por atendernos, porque por ahí sabemos que estamos este, a los palos en algunos momentos, en algunos horarios, y este, me imagino que vos tampoco tenés tantas horas libres siendo el presidente de Farmacop. Bruno, ¿cómo se siente esta posibilidad a la que están asistiendo con tus compañeras y compañeros? Sí, bueno, como decís, la verdad que estamos trabajando bastante y bastante ocupados en lo que se refiere a, a reactivar este laboratorio farmacéutico. El laboratorio es, bueno, la continuidad, de la cooperativa que tenemos ahora conformada en el laboratorio. Eh, somos 83 compañeras y compañeras que veníamos laburando en Roux Ocefa, que era un laboratorio farmacéutico muy grande y muy complejo, eh, y estuvimos peleándola durante tres años y medio para poder obtener la continuidad. Eh, a partir de la quiebra, bueno, hubo procesos de vaciamiento, de cambio de patronal, y cuando volvimos a ingresar a la planta y obtuvimos la continuidad, la verdad que nos encontramos con una planta destrozada, clausurada por la ANMAT, así que sí, como decís, es bastante trabajo que estamos llevando adelante, es una experiencia bastante inédita porque no hay otros laboratorios productores de medicamentos recuperados, pero, pero bueno, acá estamos, en la lucha, y, y como decías, digamos a punto de, de volver a recuperar nuestra fuente de trabajo. Eh, fueron tres o más años de, de lucha, porque, ¿qué pasó, eh, Bruno? ¿Qué pasó en los últimos años eh, con, una, con un laboratorio que era súper tradicional, que, que era una, una forma de laburar, si se quiere, muy estable? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Sí, nosotros nos cuesta identificar específicamente por qué se dio lo que se dio en nuestro laboratorio, porque, como bien decís, La verdad es que no había un problema de rentabilidad o un una problema de falta de laburo. Eh, nosotros creemos que también aprovechando de alguna forma el, el viento político que corría ya por 2016, cuando arrancó el conflicto, la patronal se confió, dejó de pagar los aportes, quiso eh, ir paralizando la producción y se empezó a fugar dinero. Eh, y bueno, ante esa situación, nosotros empezamos a organizarnos. Eh, frente al primer locado patronal, que fue en 2017, nosotros ocupamos la, la fábrica durante tres meses y medio nos cambian la patronal, es eh, otro periodo de varios meses en los que estuvimos eh, también peleándola y volvimos a trabajar un poquito, nos volvieron a cambiar la patronal de nuevo. Nosotros siempre decimos, tuvimos casi todo el macrismo resistiendo ahí adentro eh, y entendimos que la única solución que, que nos parecía factible era, era recuperar la, la fuente de trabajo en manos de los trabajadores. Eh, la mayoría de los que quedamos en el laboratorio son compañeras que tiene más de 40, 50 años, eh, 30 años trabajando ahí adentro, que la verdad es que no tenían una alternativa. Entonces, bueno, decidimos aguantar, eh, resistir y, y bueno, eh, acá estamos. Eh, la verdad que fue mucho lo que pasó, mucha agua abajo del puente y estamos entusiasmados en que en, que en este momento, digamos, seguimos confiando en la fuerza de los trabajadores y, y venimos no solo a recuperar de alguna forma el al Estado, sino también a ejercer nuestros derechos, así que acá estamos, acá estamos, qué sé yo justamente el ejercicio de tus derechos y de los derechos de las compañeras y compañeros Bruno, la verdad es que es un tema súper serio, el laburo de una persona que tiene que poner el plato de comida en la mesa de su familia esto lo entendemos todos eh, y para aquellos y aquellas que no se den cuenta de lo que era Cefa, el laboratorio había sido fundado en 1935 y en el 2016 entra en convocatoria eh, con un pasivo de más de 50 millones de pesos, lo que Bruno nos estabas contando contando recién de que les cambiaban la patronal era cuando ya estaban en cuando la empresa ya estaba como entre comillas en manos de la justicia ¿no? sí la verdad que fue un proceso de un concurso muy regular eh, digamos el objetivo de un concurso preventivo es evitar que el, la empresa se siga endeudando, lo que pasaba acá era todo lo contrario digamos. imagínate que en el medio de un locado patronal lo único que hace es afectar a los acreedores sobre todo a los trabajadores eh, y bueno eh, en el medio de esa situación judicial eh, nos cambiaron la patronal, primero vino una patronal eh, que intentó reactivar la planta, la verdad es que no le salió muy bien, y luego vino otra que directamente entró a vaciar y a despedir, eh, y todo esto fue avalado de alguna forma eh, en el concurso. Nosotros entendemos igualmente que de parte de la justicia, eh, digamos, al, al no haber digamos, mucha expectativa en que los trabajadores podamos afrontar una empresa tan compleja como era un laboratorio, intentaron... A avalar esta, estas maniobras, eh, pero bueno, eh, en última instancia se dieron cuenta que nosotros teníamos razón y que ningún empresario serio venía a hacerse cargo de esto, que los que venían eran carroñeros, y, y bueno, nos terminaron dando la razón. Al ¿Vos pensás que fue toda una evolución de parte de los jugadores de la justicia? Yo creo que, que nosotros con seriedad y trabajo pudimos finalmente convencer a la justicia de que de que la única oportunidad que tenía ese laboratorio y las fuentes de trabajo era, éramos nosotros y nosotras. Eh, yo creo que, que sí, en ese sentido, digamos, nosotros estamos muy agradecidos al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y a todas las organizaciones también que nos acompañaron en este proceso y que nos enseñaron eh, algunas cosas al equipo de los abogados, eh, porque no es fácil demostrarle a veces a la justicia comercial, que está acostumbrada tal vez a lidiar con otros actores, eh, que los trabajadores son capaces de hacer estas cosas, me parece que también tiene que ver con, con la autoestima misma de los trabajadores, eh, de sentirse capaces de tomar su, las riendas de su futuro, y, y esa fuerza me parece que, que es la que hay que poner sobre la mesa, y creo que, que sí, que efectivamente pudimos convencer a la justicia de eso, y construir una relación que la verdad que fue mejorando con el, con el pasar del tiempo, a base, como te decía, de sacrificio, trabajo y seriedad. Muy bien. Bruno, eh, ¿cuándo empezaron a aparecer las buenas noticias? ¿El año pasado, más o menos? Sí, el año pasado. La primera buena noticia fue el 28 de diciembre del 2018, que fue que obtuvimos la quiebra, el laboratorio todavía no había quebrado. Luego, el 30 de abril, un día antes del Día del Trabajador, eh, nos llegó la noticia de la continuidad a favor de la cooperativa. Ese fue un momento, la verdad, muy emotivo. Y después de esa parte, hasta ahora, la verdad que las noticias no fueron tan buenas, porque nos empezamos a dar cuenta de la complejidad que implicaba eh, conseguir la habilitación para producir medicamentos. No renegamos de eso, somos responsables y conscientes de que, de que estamos eh, elaborando productos que, que van a, a, a cualquier niño o niña de cualquier parte del país que esté enfermo, entonces está bien, digamos, que la regulación sea exigente, eh, pero bueno, hacerlo sin capital inicial es difícil, así que reemplazamos capital con esfuerzo, trabajo, entre un grupo de compañeros, reconstruimos la planta con nuestras propias manos, a partir de, de las poquitas ayudas que recibíamos económicamente y, y con lo que fue quedando en el laboratorio, eh, fue un proceso muy largo. Y bueno, este año, ya con el cambio de, de gestión, tanto en el ANMAR como como en la Organización del Estado, empezamos ahora de a poquito a, a tener algunas mejores expectativas, también con la creación de la Dirección de Empresas Recuperadas, eh, que también está haciendo, y la Secretaría de, de Economía Social, eh, que también nos está acompañando y que se comprometió también a aportar eh, algunos fondos para, para poder comprar lo que nos falta. Y ahí ya son varios los cambios que se dieron, digamos, en los últimos tiempos, no por alabar o por soberle el lomo a la gestión que recién empieza, pero digamos, hay también como una atención a todo esto que antes estuvo gestándose de auto, de, de, de una que, que se estuvo logrando de manera autogestiva, digo, en este nuevo estado que se propone la gestión de Alberto Fernández. Sí, yo mirá, como vos decís, no es por sobarle el lomo a esta gestión, me parece que los compañeras y compañeros que entraban al Estado a, a ocupar determinados cargos y con determinados proyectos lo hicieron también porque fueron parte de, de la victoria popular que implicó sacar a Macri, digamos, y fue por la militancia y el trabajo que se dieron en los últimos cuatro años, digamos, no fue un regalo, y también, como vos decís, esto recién empieza, eh, me parece que hacer una evaluación ahora sería muy prematuro, las ideas están, hay compañeros y compañeras muy valiosos ocupando lugares eh, que pueden ser muy útiles eh, me parece que como siempre será trabajo del pueblo y de, y de los trabajadores y las trabajadoras eh, empujar para que, para que a la hora de decidir quién paga los platos rotos, digamos, no seamos nosotros me parece que, que si la idea es venir a recuperar el Estado y a, y a ponerlo en función de nuestras necesidades nosotros somos los que vamos a tener que, que ejercer esas cosas digamos, no, nadie nos va a regalar nada, eso somos conscientes así que en eso estamos también, digamos. Eh, es, una, es una decisión política de quienes... Yo también estoy trabajando en el equipo de trabajo de la dirección y nuestras decisiones, eh, tenemos claro lo que tenemos que hacer. Veremos hasta dónde, hasta dónde nos dejan avanzar. Muy bien, muy bien. La verdad, Bruno, es que dan ganas de felicitar a cada una y a cada uno. Este, conservaron las dos plantas, ¿no? Nosotros conservamos las dos plantas, tanto la planta productiva más importante que era la de Villaluro, Y una planta de logística y parte productiva también, que es la de Villa Lugano. Eh, también en la planta de, de Villaluro ahora arranca un bachillerato popular en un espacio que cedimos a, a una cooperativa de educadores. También está arrancando el Centro Cultural. También hay una casita de, lo, de las empresas recuperadas. Digamos, nosotros queremos que Farmacom no sea solamente de los trabajadores, sino que sea, que sea del pueblo, porque este tipo de luchas no se darían solo gracias a, a un grupo de trabajadores que recuperan su puente de trabajo, sino también a una historia de, de lucha del movimiento obrero y el acompañamiento también de, de muchos otros sectores y, y muchas veces de, de sectores que están incluso en peores condiciones que nosotros, que tienen conciencia y ponen el cuerpo al lado nuestro. Así que Farmacop eh, es del pueblo, no es nuestra. Y, y bueno... Eh, Para eso, para eso estamos. Buenísimo, la verdad es que es un reflejo del compromiso que tienen. ¿Cuánto, me Recordame, por favor, cuántas compañeras y compañeros este, son en total, Bruno, una vez más. Ex-trabajadores de RUC somos 83 y se sumaron como 20 compañeros y compañeras más. Algunos son hija, hijos e hijas de, de compañeras más grandes que, que están sin laburo porque sabemos que la cosa está difícil. Otros son profesionales jóvenes que se sumaron a dar una mano en los puestos que quedaron vacantes porque los profesionales siempre son los primeros que se van. Así que hoy somos más de 100. Muy bien, muy bien. Bueno, de, una planta, de, un, de un par de plantas que tenían más de 450 laburantes. Bruno, esperamos poder volver a estar en contacto contigo en lo que resta de este año para ver si tenemos nuevas, buenas nuevas, y si va creciendo esa, ese plantel a medida que crece también el compromiso del gobierno con esta parte del Estado que nos parece fundamental, sobre todo ahora con estas, estos anuncios de que vuelven los medicamentos gratis para los jubilados y las jubiladas, etcétera. Bruno, te agradecemos mucho este contacto y te invito a que cierres este encuentro con una palabra con algo que se nos haya escapado o un, un saludo, un cariño que quieras mandar No, bueno, lo, como siempre les digo, te agradezco digamos, por el llamado, le agradezco al equipo también de la radio nosotros no hubiéramos tampoco podido dar a conocer este proceso y haber recibido tanto apoyo si no fuera por los medios como el tuyo que, que se acerca a estos conflictos que muchas veces son invisibilizados, así que realmente el agradecimiento para ustedes y espero que, que el próximo llamado sea para, para contarles que ya tenemos la habilitación que estamos produciendo y que seguramente estaremos encarando nuevos proyectos. Así que muchísimas gracias. Así sea, Bruno. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo. Ahí estaba Bruno Di Mauro, el presidente de Farmacop.